Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Hola, chicos, muy buenas tardes. Cuando son las 3 con 24 minutos, nos encontramos otra vez más en USS en Onda, tu programa juvenil. Acá me encuentro a mi lado. Bueno, déjenme presentarme. Soy Felipe Jiménez y hoy soy su animador de este programa juvenil. Así que un saludo para todas las chicas. Como todo martes masculino, tengo para partir. Bien, bien, dicho, ¿eh? bien masculino, dicho, masculino. Martes masculino. Tenemos que acotar que hoy día tenemos una intermisión muy agradable en nuestro programa. No, Maquita siempre bienvenida. Maquita, bienvenida, la, siempre la, bienvenida. Más no, la más de nuestro programa. No, siempre bienvenida. Bueno, a Quien les habla, Felipe Jiménez, se encuentra a mi lado Mi amigo personal, Don Ignacio Bildoso Con toda la actualidad nacional e internacional ¿Cómo estamos, Ignacio? Bueno, chicos, bien, gracias por la presentación Excelente presentación Sé que nunca me había presentado tan bien hoy, fíjate la dura Estoy, me, me subiste el ánimo Bien, bien Felipe, Cuéntame. oye, eh, mira Eh, tú, ya, ya ya tenemos más que claro el tema de la gripe porcina y todo el revuelo mundial claro. que ha causado tanto en Chile, tanto mundial como nacional de este de esta influencia humana ya tiene variaciones de nombre sí, no, bueno sí. la cosa es que eh, te quería presentar el, el primer caso en Sudamérica fue encontrado ¿Ya? en Colombia el primero onda sí ya el primer ¿Conformado? caso confirmado en Colombia recordemos que en Colombia habían alrededor de Eh, 22 casos posibles Claro, sí eh, no, Más de 50, pero 22 Oye, pero, De posible porcina Pero aclaremos a los chicos porque la mayoría de las noticias Bueno, esto debe ser ahora del instante Porque se suponía que era en México ¿o no? no, lo que pasa es que la gripe de porcina eh, Partió en México, pero ¿Ya? se ha expandido eh, Haciendo casi una pandemia Porque está en nivel 5 Ah, y ahora se encuentra el primer caso, aparte de México eh, No, aparte, porque México es Norteamérica en primer Ah, caso, en Sudamérica En Sudamérica, ah, no en ya, América, ya, claro ya. El primer caso en Sudamérica, entonces, yeah. porque también se registró en la, el fin de semana el primer caso en Centroamérica, que fue claro. en Costa Rica, donde era uno y hasta la fecha hay ocho, confirmado, ah, yeah. y ahora se extiende ya a Sudamérica en Colombia. Un hombre de 42 años que había llegado desde hace poco desde de México, en estos momentos se encuentra aislado. Ah, ya, yeah. o sea, venía de México. ¿sí? Claro, ya. Yeah. Ese, esa es la raíz al final de, de todo el problema de la gripe, el contagio se produce en México claro. y lo, la, la gente lo trae a, y en este caso llegó a Sudamérica, así que ojo, nosotros el programa pasado lo dedicamos eh, casi completo el, el tema no, en, en la sección de noticias a la gripe, sí, Claro. cómo debemos afrontarlo y recordar... que no hay que alarmarse primero que todo hay que mantener la calma pero sí con mucho cuidado tienen que lavarse bien las manos Ah, de, Usen bueno, lo, ahí los jaboncitos líquidos, claro, hay unos las ja toallitas húmedas no, hay, hay unos de hecho hay unos jabones especiales que lo están dando los aeropuertos internacionales ¿Ya? que son eh, son unos aceites que se echan en la mano para eh, claro Claro, y ni vienen. esos portales que usan? Sí, sí. La, la, la mamá, la y... Ah, sí, oh, ya, pero ya. ahora los tenemos que usar todos. Ya saben, chicos. <ríe> Así sí, que no es defleto, sí. no es de fleto si es no, que andamos con Y si les <risa> dicen de fleto, es pues, que la fiebre porcina. ¿no? Claro, Así es que fiebre porcina. Eh, sí, te quería también. Eh, fin de semana, eh, si es que más no recuerdo, el domingo. ¿Ya? Hubo un caso de una. de una muerte de un caballero de ah, por sí, de un anciano sí, de, sí, de 82 yeah, años eh, quien muere asesinado asesinado brutalmente por dos pitbull otro caso sí en este, en este caso los pitbull eran de propiedad de una mujer ya yeah. eh, bueno te, te, lo, bueno mostraban las imágenes bastante sí, fuertes sí la, la, la de los perros así en Eh, no, y de hecho los perros fueron sacrificados Ah, no, bueno Con el consentimiento obviamente de la dueña Los perros fueron sacrificados eh, Esto fue en... Lo que pasa es que este caballero en Peñalolén, en Santiago Arrendaba ¿Ya? una pieza okay. Ya Esa pieza eh, eh, obviamente era un, la parte de una casa Como una pensión Entonces este caballero pisa la cola de un ¿Ya? perro Y este perro obviamente además de la genética que traen eh, agresiva eh, Atacó al, al, al, al, al señor este Al ancianito de 82 yeah. años sí, no. Y justamente este perro se llamaba Rocky <risa> buen perro no? Claro, hasta el nombre Rocky se llamaba el perro Y lo apañó la señora del Rocky Ah ya, la parejita La parejita, así mm. que la otra Pitbull, la perrita eh, Perrita Perrota <risa> sí, no, además. La, la perra también Entonces los dos eh, Dieron muerte a este caballero Bueno, la mujer será formalizada Eh, por mantener sueltos a sus perros en el patio ah, y... y obviamente... Por un... Bueno, hay que recordar que no, no son los primeros casos de ataque de pitbull y bueno, no son los únicos perros. Hace poco un niñito, no recuerdo la edad, pero era bien chico, tuvieron que hacerle cirugía plástica... Claro, sí, no, sí, recuerdo el caso. ...por un ataque de un perro. Así que, sí. bueno, nosotros vale. como equipo de OSS en Onda estamos indagando un poco en el tema ya. ahí. En el gobierno se está poniendo las pilas, está eh, haciendo un proyecto en donde se pueda fiscalizar y haya un, un tratamiento a, al, a, tanto a los perros como a los dueños. Claro, obviamente, porque la Sociedad Protectora de Animales no solamente tiene que velar por la protección de los animales, sino también hacia las personas. Claro, hacia las personas. De ataque. Bueno, chicos, mm -hmm. cabe recordar que pueden visitarnos. En nuestra señal experimental de radio y televisión en www.tvperiodismouss.bligo.com Van a la pestaña de señal en vivo y ahí pueden vernos escuchando Recuerden el blog eh, Sí, el uss ussenonda.blogspot.com claro, Ahí pueden escuchar los capítulos pasados y también en nuestro grupo de Facebook Escriben ahí en, el en búsqueda USS en onda y nos agregan. Sí, hoy recordar también que la pestañita de señal en vivo en tvperiodismo.wss.bolivo.com. Eh, hay una, un, una sala de chat en donde pueden mandar saludos. Ah, sí, ya saben, chicos. Eh, recuerden, ahí está Don Arturo Hernández preparándose pa, para el deporte, pero está vigilando el chat. Así que manden sus saludos, chicos. ¿Y qué más tenemos en la ¿Qué más tenemos? actualidad? Bueno, retomando el tema de los ah, perritos. ¿de los perritos? Eh, sí. O sea, perritos. Sí, de, uh. de los... Porque no solamente son los pitbull, están los doberman, están... Porque no sé si antes tú te das cuenta que te, cuando chicos te metían miedo, Ah, obvio, Si pero... vas a salir a la calle, te va a comer el Doberman de la esquina. No, además, bueno, antes era el Antes era no, la moda del Doberman, después tuvo el Rottweiler Rot que... Y ahora que... está el Pitbull, porque, bueno. Bueno, y también dicen que hay problemas con otros tipos de perros. Sí, no, o sea, no, y, y cualquier imagino. perro, pero estos perros específicamente tienen ese gen, sí, que es. Eh, es un instinto eh, un animal. Gen portador, claro, lugar. que es de agresividad, incluso para los mismos dueños. Hasta claro. Hace poco un perro dio muerte a su dueño. Uh -huh. Un pitbull también, el, un caballero de 62 años que además usaba bastón porque tenía una enfermedad que no recuerdo bien cuál era, pero era los huesos. Claro. La cosa es que el, el, el perro desconoció el dueño y lo mató, así de simple. Uh -huh. Así que no, mucho cuidado. Y le, bueno, que lo, lo que yo me fijo en las municipalidades es que, en, en, por ejemplo, la municipalidad de Concepción y la municipalidad de Talcahuano eh, sí tienen un control de los perros vagos. Porque también hay que tener en cuenta que son los perros vagos claro. independientes son quitos, son más sí. simpáticos. Pero, pero no, de pero de verdad, son, se son más, más propenso a, por bueno, más que propenso, están portando la rabia, claro, que también o sea, afecta al ser humano. Está la rabia y otro tipo de enfermedades también que claro. son bastante... ¿Cómo se llama? ¿La tiña? Una cuestión en el <risa> <risa> claro eh, Entonces Estos municipios se, se, se preocupan Más de lo que es El sector céntrico claro. donde, donde no se vean Chévere. Pero si sí, Por ejemplo En Talcahuano Recordemos que Es una comuna grande Que está de Navisur Está No sé pues, Está Higuera eh, claro, esto, Está superbo, San Vicente wow. Entonces bueno, en, en, eso, en, San Pedro. en ese sector No Ahí el, eh, Claro Perales también Ahí donde claro, hay, El también. negro ahí el, Le gustan los perros El, el Ancla, tiene, Claro, claro el, Ahí con tiene lleno, lleno de perros sí, bueno. perro no, de hecho me, me está regalando una camada de perros ah, sí <ríe> sí, sí, recuerdo <ríe> sí, ah, entonces ¿Sí? seguir recordando que, ah, bueno que estos municipios no se fijan bien en, en las poblaciones o Alpen y igual sí. no, se sí. preocupaba un poco más y bueno, eso sería en el mismo concepción ahí en la plaza de armas y eso sería lo de los perros y mucho ojo tanto los perritos como los dueños Esa. los dueños que sean conscientes, que eduquen a sus perros, que los tengan y si van a no tener perros volados, que los tengan amarrados, o sea, y, y sí amarrados y, y porque es verdad hoy en día con el tema de, de la inseguridad social, de del, porque Chile recordemos que es un país con muy alta delincuencia, muy alta, muy alta delincuencia, sí, entonces no. igual uno en vez de tener un arma prefiere tener un perro, pero, hay pero personas de repente que ser, un arma, claro, muy bien, muy bien, así. Ah, Eh, me gustaría tocar el caso de Marco Enrique Minami. Ah, ya que nos han gustado ciertos rumores que no sé si están confirmados completamente. Tú cuéntanos. Sí, lo que pasa es que este eh, político que ahora por, por ahora todavía es diputado, pero ya se viene su renuncia. ¿Ya? Es por el. Ahora en Julio su renuncia por el tema de que él es ahora ya proclamado un candidato presidencial. Ah, ya, o sea, ya está completamente confirmado que vaya sí, a la pelea. Él hizo la, la junta de firmas, reunió la cantidad de firmas suficientes como para poder eh, tener la opción de ser un candidato ¿Ya? a presidencial. Ahora, objetivamente. Es muy complicado que él salga electo en las elecciones 2010. Pero es sorprendente el apoyo que ha tenido. Sí, o sea, no, eso hecho es. creo creo que la otro, escuché ayer que iba el tercer candidato en, en, en lo que es el tema de la encuesta. Es sí. el tercer candidato más apoyado. No, y de hecho ya está bordeando los dos dígitos en lo que son la, la, bueno, las... Bueno, y aparte que es una opción nueva. Sí. Que, o sea... Por mucho que uno apoya a Piñera sí. o apoya a Frey, son opciones que ya, ya uno ya fue presidente, el otro político. ya está. Y recordad que igual eh, Piñera ha perdido mucha credibilidad por el tema de que él, eh, es, es, mira, yo, yo, yo, yo, yo apaño el tema de los negocios. Sí, está bien, no. es una persona es, o sea, una persona peta, si final, es prendedora y todo claro. el cuento. Pero si él realmente eh, quisiera, o bueno, de hecho quiere ser presidente, pero si tuviera la convicción real de ser presidente, él habría dejado la empresa. Yo parte. creo que, sí. Criticar y respetando la opinión de la gente, creo que Piñera igual ha, ha cometido los mismos errores que cometió Lavín. Que Lavín ah, fue cuando estaba en la época del cambio, lo hizo súper bien, eh, ya se iba a presentar de nuevo, pero lamentablemente la vendió con sus comentarios. y la pista de hielo. Sí, no, aquí claro, Piñera, Piñera ha se ha mandado otros condoritos, pero. Condor, no son los mismos, pero. Pero de otra índole. Sí, claro. el tema de la información privilegiada en, en la Chile, Exacto. el tema de FASA, el tema. Y varios temas que ayer estuve escuchando uh -huh. en TV Senado. Ya. Yeah. Estuve escuchando harto rato porque tenía yeah. tiempo ayer. Ah, ya. Yeah, Me yeah. puse ver TV Senado y sí, se, Ahí se, se expuso más o sí. menos la condición de Piñera. Pero sin ir más lejos, eh, volviendo al caso de Marco Enrique. Él, eh, si bien no es una opción real de, de, claro. de presidente, sí es desequilibrante en el sentido que va a pasar lo mismo que pasó con la Unidad Popular. La elección de ah, Allende Ah, ok. ¿Qué pasó? El, los dos candidatos tenían eh, una diferencia similar. Claro. Entonces el tercer candidato el que hacía la diferencia. ¿Qué hizo el tercer sí, candidato sí. en ese tiempo? Bueno, hizo firmar una ¿Cómo se llama? Una carta de. estatutos de garantía. Ah, ya. Eso okay. fue lo que sí. en, ese, en ese tiempo firmó Allende, en donde tenía que respetar ciertas. Claro. Porque se lo presentó a él, ciertas condiciones y toda la bancada del tercer candidato que era la minoría se iba a. Sí. A, a, a ligar a, al candidato. En este caso podría pasar lo mismo. Bueno, y dicen, como, como dijo un sabio profesor de historia de nosotros, dicen que la historia se repite. Sí, dicen que se repite. Y justo, eh, eh, creo que eran 40 años. Sí, sí. cada 40 ah, cada años, 40 desde hace años. por lo menos 200 años, se ha repetido un cambio Exactamente. significativo. O Exactamente. Así que esas y, son las y, teorías y, que, sí. si uno se pone a investigar en los libros de historia, es cierto. Es sí, una ya. teoría confirmada. Desde 2010 atrás. resten 40 años, siempre hay un cambio significativo en la política de Chile. Claro. Y no solamente en política. No, es, y bueno, en el mundo. Y social. Claro. Y en el mundo. Pero, claro, entonces, yo opino que Marco Enrique quizás ya no, no, no... Es muy complicado que salga el presidente, pero... Eh, si va, por ejemplo, bueno, no sé, Piñera o Frey, están, eh, porque los dos van a tener una, una diferencia <risa> no muy grande. No muy grande, en primera vuelta. Claro, claro en primera vuelta. Eh, Ominami va a presentar sus proyectos personales, o sea, no personales, pero de, de su bancada a cada candidato y el que lo coja mejor va a ser el. Ominami va, a, obviamente, a apoyar indirectamente al candidato claro, que, porque, que apoye sus proyectos. exactamente, y porque él, si bien no va a estar en la presidencia, o, o muy complicado que salga. Eh, puede tener. Bueno, y tenemos el mismo proyecto. caso de Obama, que Obama no era un candidato al PIN cuando empezó su candidatura, candidatura no era alguien muy conocido. ¿Y ya es presidente eso, de los Estados Unidos? No, eso, claro, eso fue con Hillary y Hillary Clinton, claro. o sea, pero es un caso aparte y igual vale recordarlo. Sí, porque es y... un candidato joven, sí no, y y Obama. al igual que Ominami, porque Ominami es uno de los pocos candidatos pero bastante joven. La diferencia que de, podría yo entre Obama y, o, y Ominami es que Obama tiene una... Ardua carrera bueno, política, sí, no, no, sí, una eso carrera está más que claro, pero es para dar una claro, ejemplo, claro, una que gente... la gente joven está empezando. Sí. sí. A... Y Omidani va por súper buen camino, pero sí, eh, en este caso yo creo que eh, va a ser súper decisiva su, su participación en dentro de estas elecciones 2010. Claro, ya. Bueno, Ignacio, muchas gracias por tu informe. No, estuvo Bastante completo. Mi amigo personal Ignacio Bildoso nos estuvo acompañando. Impecable. y bueno, eh, eh, bueno recordemos, recordemos sí, hay recordemos. que recordarlo chicos, www.tvperiodismouss.obligo.com la pestaña señal en vivo ahí nos pueden escuchar se van, o si no también si quieren escuchar los capítulos anteriores el blog ussnonda.blogspot.com tenemos también en la señal en vivo ahí el, no, el chat el, el chat, chat, el chat para que chat. manden su saludo eh, Sí. Y Facebook, <ríe> y busquen Facebook, Facebook Siempre estamos conectados el grupo. Eh, Si quieren dar su aporte, si quieren dar alguna noticia Si quieren, no sé, presentar algún tema Y nosotros le yeah. hacemos una crónica No hay ningún problema yeah. Bueno chicos, ahora me gustaría presentar ¿Con qué tema. nos va a dejar? No, mira, eh, Este tema eh, fue el mejor tema Según la Rolling Stone de los 100, Del top 100 de los 90 Ah ya yeah. Este tema eh, de Bird Pipe se llama Beatles Sweet Symphony Ya saben chicos, se viene el otro bloque Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Cuando son las 3 de la tarde con 45 minutos, pasamos a la sección que le gusta a la mayoría de los hombres. El deporte, chicos, se encuentra a mi lado los chicos de tercer año y me incluyo don Arturo Hernández y el futbolero navalino. Don Nelson Ojeda. Oye, ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿tú bien, Felipe? Bien, ¿Cómo ¿tú? estás? Muy bien, aquí estrenando ahí a pedido de la, de la chica acá. <risa> a, pedido de la a pedido de la audiencia femenina. Oye, aquí gran presentación, ¿eh? Sí. Eh, todo buena. Todo eh, un perfil completo, los futboleros, <risa> nada, lindo. Exacto. Todo bien. Cuéntame. No, chicos, no. ¿Qué me traen hoy día ya la audiencia de Sobre el Deporte? Bueno, yo te voy a hablar o sobre el tema que ha sido el tema deportivo. Que ha estado en todos los diarios, toda la, toda la revista, en diarios, en internet. El tema de la renuncia de Fernando González al equipo de Copa Davis. ¿En serio? Eso sí que no lo tenía claro. Yo tenía, yo sabía otra cosa de don Fernando ahí, sí, ahí me, con, me... La, con la Daniela Castillo, muchos de Muchos lo Coupé. siento. Eso está bien, pero... Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el, el tema central es que a él le faltaron el respeto según él. ¿Ya? Y, y que la Federación de Tenis mostró cosas que no debía mostrar. Yeah. Como por ejemplo la, la, las platas que ellos ganaron por lo que se realizó en Antofagasta la serie contra Ostar. Contra ah, sí, sí, sí, sí yeah. me acuerdo. De, yeah. ese, de ese tema, él, él sintió que ah, se sintió ofendido, que, yeah. que no lo tomaron en cuenta. Oye, y cuéntame, ¿qué implica esto? Que no va. O sea, no va a representar Chile Mira, la decisión de Fernando González que no juega más Copa Davis Mientras, la actual, mientras que esté la actual dirigencia de la de anda. Ah, ya, yeah, pero.. pero... Eso es solamente Copa Davis Correcto Ah, ya, yeah, ok Ya yeah. No, mientras en el plano de él Bueno, hay que decir que Fernando González tuvo, Se recibió una lesión del tobillo Ya yeah. Que lo tendrá marginado Tres semanas de las canchas Ah, ok Y oh, que se mala. espera que vuelva a volver Para Roland Garros Ah, ya yeah. Muy bien eh, ¿qué más chicos? Cuéntanos Bueno, eh, conociendo los... por el polideportivo ¿eh? pero es que dejemos claro Que como siempre con Arturo Primero entramos de lleno Con polideportivo Especialmente lo que competa El deporte nacional Y después de fondo Nos vamos Con el deporte rey, con, el, con la pelotita la y enfocando obviamente el equipo de la zona. Ya recordemos que nuestros equipos están presentes en las tres divisiones sí, del sí. fútbol nacional. Primera A, Primera B e y Tercera A. Chicos, acuérdense, antes de que sigamos con el deporte hay que recordar... Te pegaron el datito, el, <risa> el gatito, interno. No, claro, <risa> recuerden chicos de visitarnos en www.tvperiodismouss.obligo.com en la señal en vivo, ahí hacen clic y pueden vernos a todos nosotros y también pueden ver nuestros otros programas de la Escuela de Periodismo y pueden entrar a en nuestro blog ussnonda.blogswood.com donde pueden escuchar todos nuestros capítulos y nos, nos hacen amigos en Facebook chicos, estamos sí. no, más de 260 sí wow. ya estamos, eso, eso, ya estamos bastante, amigos, bien, es ¿eh? bastante bien Oye, bueno, ot bueno. otra noticia en el tenis fue la, el triunfo de Pop Caldivir sobre David Nalbandian ah, en Estoril sí. ah, Eso mira. fue, según lo que él dijo, el mayor triunfo de su carrera. Ya. Yeah. Vencer a un ex-top ten. Claro. A un ex-finalista de un Grand Slam. Yeah. Y cuéntame, ¿dónde fue este. En este... Estoril, en Portugal. Portugal, ah, ya. Yeah. Por yeah. el ATP Tour World 250. Yeah. Así con este, con este resultado que yo compro que eh, Cadivir subirá a 10 puestos. ¿Ya? Sumo por, sumo a por sumar la segunda ronda y depende de lo que haga entre hoy día o mañana en su partido de tercera ronda contra máximo gonzález de argentina oye cuéntame la eh, el quién es la, la raqueta número uno en chile sigue siendo gonzález o? sí gonzález sí, por estar número 13 de la tv ahora por Cabildo será segundo y nicolás su tercero ya. otra cosa que te suena el nombre de lebron james No, no, <risa> no, debo decirle que el deporte. No. El, el jugador más valioso. Aparte de rugby, no yeah. me entiendo mucho. El jugador más valioso de la NBA en la temporada 2008-2009. Ah, ya. Yeah. Negro, supongo. Sí, jugador. Imagínate. Un mega. Un mega. Él fue conocido como mejor jugador de la temporada, eh, como la que ya mencioné. Uh -huh. eh, registrando el primer triunfo para los Cleveland Cavaliers Ya. Yeah. Como, como... Ah, no, sí, sí, de, de equipo casual sí. sí, sí. Que fue el mejor récord re de la temporada regular. Ya. Yeah. Así que ¿Qué otra? Ya, ya se venía pre previendo que la hora James iba a hacer por todo lo que había hecho la temporada, sus partidos, porque fue decisivo para el equipo, no solo para que él se luzca, sino para que los otros equipos, para sus claro. otros jugadores se luzcan. Esa es la gracia de un MVP. Ya. Yeah. ¿Qué más tenemos? Bueno, podríamos... Todavía um... queda polideportivo, ¿no? No, o sea, más, más que podría ser que el triunfo Nadal de nuevo en Roma. Bueno, está rompiendo nada. Bueno, sí. lamentablemente, que es lo que yo más o menos entiendo: la derrota del fin de semana del equipo de rugby de Chile. Ah, con, con Sur Uruguay. Bueno, partido que lo vi. Le yo, yo... tenía fe al principio. Sí, tal. Sí, principio, al principio estuvo parejo, pero. Cuando hubiera de... 7-7 y sí. después ya. 29, de ahí. 45. No, claro, no, ya. después ya. Pero seguimos apoyando ahí sí. a nuestras selecciones. Pasamos en la redonda, pasando es el fútbol, es, ¿no? pasamos, pasamos al fútbol, al fútbol chicos. Para el lado orejitas se viene Don Nelson, que nos tiene que cortar Claro, más que llegar con las noticias, eh, podríamos pasarle un número, debido al tiempo también. Y hay muchos números de por medio. Tenemos los resultados de la fecha anterior, Eso. tabla de posiciones, eh, goleadores. ¿Qué es lo que se nos viene en la próxima fecha, tanto en la primera A como en la primera B. Pasemos primero por los resultados que nos dejó la décimo quinta fecha. del torneo de apertura 2009 de la Primera División A. Esto empezó el día el sábado con el municipal de Calama, donde Enrique Oces dirigió la, dirigió la brega de Correloa con Colo-Colo, Correloa 2, Colo-Colo 0. Uh, a todos los albos lo lamentamos. Hoy estoy escuchando el, el partido, después eh, lo escuché hasta el primer gol de la Furia Manara, de ahí me... Tomé mi automóvil, mi móvil de prensa <risa> y me dirigí al, al Municipal de Concepción para ver un partido que ya les voy a nombrar. Luego también jornada sabatina en el Estadio los Cobres. Don Patricio Puliche dirigió Cobrasal y Quique. El resultado favoreció a, a Quique en calidad de visita por cinco goles a dos. En el Nacional, Eduardo Gamboa dirigió la Universidad de Chile con, con la Serena. Los Azules ganaron por tres a 2. Y en el Municipal de Concepción El partido que ya le nombraba Guachipato 3, Ñublense 1 Interesante ah, buen partido, partido de... Buen partido en el estadio mundialista Collado Mucha diferencia del Guachipato Que jugó la última vez de local acá en Collado En Tequique Con el Guachipato que enfrentó a los Diablos Rojos Fue un juego más dinámico Supieron aprovechar bien los contragolpes De ahí factor importante Fue el eh, Gama del García Para meter eh, Balones en, en profundidad También jornada sabatina en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Las tierras ahí de don Felipe Jiménez. mis tierras. ¿Quién jugó en mi tierra Cuántame. Everton de Viña del Mar empató 1-1 con Palestino. Dirigió sí, la brega don Claudio Puga. Y en jornada dominical, ya cerrando esta quinta, décimo quinta fecha, en el fiscal de Talca, Ranger 0, Audax Italiano 1. Dirigió don Carlos Uyuda. En el estadio nacional, Eduardo Ponce eh, puso ley entre Santiago Morning y la Católica. La Católica 1, el Morning 0. René de la Rosa, en el Estadio del Tiniente dirigió O'Higgins con Curicó, 5-3 eh, para Los Celestes. Y cierra cerró la fecha en el Estadio Santa Laura, Unión Española 2, Universidad de Concepción 1, dirigió La Brega Don Carlito Echandía. Yo escuché ese partido por la radio, el de Unión Española luego de Conce. Me pareció muy bien la, lo que hizo el de Conce durante el primer tiempo. Incluso el empezar el segundo tiempo cuando hizo el gol. Pero en 15 minutos se le vino el mundo abajo y ya después vino la clara dominación de los españoles que le es el torneo y se llevaron los 3 puntos. Y por la séptima fecha de la fase nacional del torneo de la primera vez. Eso sea, me importa a mí que está mi, mi equipo ahí de la quinta región jugando. Santiago sea, ¿no? Wander. Santiago Wanders. Santiago Wanders. <risa> próximo rival de, de Naval de, de Talcahuano. Exactamente ahí nos vamos a ver las después, caras de negrito. Uh, después uh, vamos a ver con la, con mar, la fecha. Eh. Ya los resultados de la séptima fueron eh, San Marcos de Arica 1, San Luis 0. Puerto Montt 2, Deportes Concepción 2, este Deportes Concepción no que aún manca. sigue ahogado al fondo de la tabla de posiciones. Lota Schwager 2, Naval 0, provecho de marcar caja. Eso se escuchó por la Interamericana en tres pelotas, en los comentarios de la Sinojeda. Pasando datos. Pasando datos. Dirigió don Cristian Andaur, paupérrimo arbitraje de don Cristian Andaur, hay que decirlo. Se comió un penal, el penal de Riquelme, yo le dije se dio en la transmisión, un día que. el día que un jugador chileno tenga la habilidad de jugar con los brazos pegados al cuerpo, mejor que se dedique a ser jugador de taca taca o simplemente militar. Ah, qué Porque de hecho un Riquelme estaba en posición de, de. de equilibrio y fue como cualquier otro jugador a la marca. San Luis, va, perdón, Unión San Felipe 2, Santo Facasta 1, Unión La Calera, goleado de proporciones, Unión La Calera 4 copias, 2-0, Wanders de Valparaíso, no, no, no, no, Wanderito. Osorno, 3-0 pero... a, a los toros de Osorno y Coquín Munido 1-0 a Melepilla. Vamos a los caturros, un saludo para todos los caturros que nos escuchan ahí. Eso fue entonces los resultados que nos arrojó en la primera A. ¿eh? y la primera vez y por la tercera don Arturo, porque en tercera tenemos igual representante, está el almirante Arturo Fernández Vial, está Iberia de Los Ángeles, oye, ojo, que Iberia se viene con todo este año, el, el equipo de Carlos Heller, sí, el mismo Carlos Heller de Azul Azul, el mismo Carlos Heller de ¿El Falabella, ah, el equipo de Iberia cuenta con una planilla de 30 millones para la presente temporada. ¡Guau! Wow. ¿Cómo estuvo los resultados Arturo? Por la zona norte, Trasandino 4, Cabildo 2, Unión Quilpue 1, Mejillones 1, Deportivo Linares 2, Unión Temuco 0, Van Echea 1, Peñaluelen 1. Y en la zona sur, San Antonio 3, Fernández Vial 0, Colchagua 1, Iberia 1, Deportivo Linares 2, Unión Temuco 0 y Deportivo Valdivia 1, Deportivo Temuco 0. Oye, Fernández Vial, vi los, los goles en, en el portal web de un diario acá de la zona, el primer gol, un golazo... Y el arquero bastante adelantado de la línea de fondo. Y lo otro a recordar que ahora Fernández Vial se vio un sobre este fin de semana. Enfrenta a Deportes Temuco, otro equipo llamado a ser de los protagonistas de la presente temporada. en un partido que no me cabe duda que va a ser encuentro saca chispas Vamos con la próxima fecha tanto de es... la primera A como de la primera A lo vamos tirando... Interlineado Don Arturo, esto empieza el día sábado a las 15.30 Estadio La Pintana, el Chaco Morrin recibe a de Tal que transmite el CDF en la, en la jornada sabatina a las 18 horas en el Monumental Colo Colo frente a Cobresal también por el CDF También día sábado, 18 horas en paralelo con Colo Colo Guachipato recibe a Palestino en el Municipal de la Avenida Collado A las 20 horas en la portada, la Serena enfrenta a un levantado regular O'Higgins Y el, el último partido del sábado, en el Estadio Bicentenario de la Florida, Audax, los Thanos reciben a Everton de Viña del Mar, transmite el canal del fútbol. Clásico universitario entonces, tenemos. Así Patrimonio es. Va. La Así es pues. Ahí lo vamos a nombrar más adelante, pero ahí vamos a llegar, a la granja. En el, do, el domingo a las 12 y media del, del, del día, Curicó frente a Nueva Española, también por el CDF. El domingo la 16 ya lo anticipaba Felipe Jiménez Clásico Universitario Como decía don pues wow. Eme que en paz descanse como olvidar Clásico Universitario? <risa> la Universidad Católica con la Universidad de Chile, de Chile 16 horas En el Coloso de Ñuñúa Estadio Nacional transmite el CDF A la misma hora en el lecho Hoy Arzuna, aquí en la octava región Ñuñubulense frente a la 2 de Conce Y cierra la 16 fecha en el estadio municipal de Calama Coroloa frente a los dragones de Quique. Y por la primera vez, esto empieza el día sábado, ojo, ya está confirmado entonces, Naval de Talcahuano frente a Wanderers de, Valpa de Valparaíso. Día sábado 15.30 horas, Estadio Federico Schwager, no, el día de viernes en el municipal de Concepción a las 20.30. Día sábado 15.30 30 horas, Estadio Federico Schwager, Naval de Talcahuano frente a Santiago Wanders Y también el, en el, el, ese mismo día, a las 16 horas, en el Estado Salito, San Luis, frente a Unión La Calera. Jornada Sabatina, a la las 22, Estadio Carlos Ditborn, San Marcos de Arica, recibe a los Piratas de Unido el, el domingo, a las 15.30 horas, en el Municipal, Deportes Concepción, frente a Lota. Este deporte es clásico. Sí, clásico. Entonces lo remarcamos, 15.30 horas, municip estadio municipal de la Avenida Collado Concepción Colota. Domingo también a las 16 en el estadio Luis Valenzuela, copia poco en Antofagasta. A la misma hora en Roberto Bravo en Santiago, Meli Piña frente a Puerto Montt. Y en paralelo también a las 16 en el Rubén Marcos, Osorro Los Toros van a recibir, van a medir fuerza con uno de los punteros, Unión San Felipe. Chicos, Algo que se quede ahí en la tritera? o la, sería... La tabla de posiciones, con eso estaríamos ah, ya, terminando. Ya. Vamos, repito con la tabla de posiciones, sí. la vamos tirando intercalados sí. por la primera Unión Española con 35. Segundo, la, uni la Universidad de Chile con 28. Audas, 25. Santiago Moni, 24. La, uni la Universidad Católica, 24, al igual que Coreloa. Everton y Kiki, lado de Conce con 20. 19, va siguiendo Curicó. También O'Higgins... Y Guachipato con 19. Niulense 17. Colo Colo 15 puntos. Palestino 14 unidades. La Serena 14 también. Con 12 puntos Cobresal y Rangers de Talca Sierra. Último. La tabla con 11 puntos. Por la primera vez va encabezando la lista. Unión San Felipe con 29 unidades. Wonders 28 puntos. San Marcos de Arica 23. Lota 20. Al igual que San Luis de Quillota. Sexto Coquimo con 18. Osorno 18 igualmente, el Navalito con 16 puntos, al igual que los Potros de Melipilla, Unión La Calera con 14, igual que Antofagasta, Puerto Montt con 12, Deportes Copia Po, 11 unidades junto al León de Collado, Deportes Concepción, cierran esta tabla de posiciones. Bueno chicos, ahí tienen todos los resultados de la primera A, la primera B y todas las listas que vengan ahí del la fútbol. Tercera, la, la tercera. La tercera, también. claro. <ríe> eh, bueno, chicos. Aprovecho a ser caja nuevamente. Eh, métanse www.entercero.cl, acá el corresponsal de octava región, Exactamente. Ahí cubriendo tenés. al almirante Arturo Fernández Vial. Muy bien, chicos, eh, gracias por sus informaciones deportivas. ¿Nos vamos con un tema? Nos vamos con un tema, eso es el tema. Sí, los operantes despidamos, ¿no? Sí, obviamente, ah, bueno, sí. corresponde protocolar. Oye, la gracia a todos los que estuvieron en la audiencia de la sección deportiva de USS onda como siempre, esperando que la información haya sido de su agrado. Algún saludito rato? que quieran mandarle a alguien, eh, a la mamá, no. a la papá. No, no, para, la, para la otra. Ya, voy, yo tengo voy a sí, una tengo, lista, tengo unos saludos que se habían saludos. quedado en el tintero eh, para la señorita Martina Tocano que está de cumpleaños y día le mandamos un saludo de U.S. Seronda una amiga eh, para los chicos. Que, la, toda la, la, la. la cuña para el trabajo donde Don Cristian ya lo tengo listo, así eh. que está todo listo y eh, saludo para el, bueno para toda la carrera y eh, Eso no se me queda ningún saludo en el tintero. Nos vamos con el tema. Sí, así es. ¿Qué no nos hago... traen? Nos vamos con un tema. incubo, esto se llama DIG. Ahí va.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 Bueno chicos, eh, parece que tuvimos unos problemas técnicos con el tema, pero ahora nos compensamos porque se viene la sección musical y como dijimos anteriormente, eh, cuando son las 4 de la tarde con 3 minutos, Eh, nuestro martes masculino en U.S.S en Onda se nos ve interrumpido por la chica más tierna de tercer año y yo diría de toda la carrera de periodismo. Muchas gracias. La señorita Macarena Latzai. Maquita, ¿cómo está? Súper bien, gracias. Maquita, que entendía en muchos de los grupos que traigo hoy día y de las informaciones, <risa> va a darme su apoyo técnico en la sección musical. Antes recordar que pueden visitarnos, ya saben, en USS.obligo.com. que está ahí, clic en la señal en vivo en nuestro blog ussnonda.blogspot.com y se pueden hacer amigos de nosotros en Facebook. Eh, ponen ussnonda y ahí piden sus eh, saludos. Y eh, bueno, también nos pueden escuchar, en donde nos pueden escuchar, perdón, Eh, pueden chatear con nosotros y mandar sus saludos y sus encargos musicales para la próxima semana. Maquita, vámonos de lleno con la sección musical. ¿Qué tenemos para partir? Mira, te cuento. Vamos a partir con la estrella infantil y adolescente del momento. ¿Sabes quién es ah, o no? Me imagino, me imagino bien puede ser, porque parece que ya viene su película, pancina. Sí, bueno, Miley Cyrus. Te cuento que Miley Cyrus destrona a Mariah Carey en el, ring, en el ranking del Billboard. ¡Uh! Mira, ya, la... fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. La polémica estrella Miley Cyrus debutó esta semana en el primer lugar de la lista de ventas Billboard, al vender... Cata, 371 mil copias de su reciente álbum Breakout, uh, fuerte, es en Estados Unidos. Sí. Y bueno, de acuerdo a Nielsen SoundScan, que es la empresa encargada de contabilizar las ventas, ya. el álbum de la actriz, bueno, que también es actriz Miley, porque es ah, una bueno, serie sí, que. Ah, bueno, sí, la Hannah Montana. Hannah y Montana no ¿Saben quién es? Sí, se ha convertido en el disco femenino mejor vendido del año. Ah, ya. Yeah. Y Mariah Carey, La sigue detrásito con su material Y es igual MC2 Ah, ya yeah. Bueno, eh, el año pasado eh, Miley, Cyrus, Cyrus? Miley Cyrus Miley Cyrus, Hanna Hannah Montana, Hanna Montana alias Hannah Montana eh, También eh, recaudó dos, 326 mil copias de su álbum Que se llamaba Hannah Montana To Meet Como sí, de nuevo, de nuevo. sí ah, somos somos, somos, somos, O sea, ubico su mundo como mi hermana ahí, Sí, el... a mí igual me gusta, mira, te cuento una infidencia Dale, dale De hecho. Los, ring... chicos, los chicos que nos <risas> escuchan una de esas onda los fans de la maga, paren las orejitas te No, pero sí ah, yeah. ya. Algo chistoso, te cuento que mi ringtone de celular es de Miley Cyrus Ah, ya, no dejaste súper claro, Maquita Una gran <risas> fanática de Miley Cyrus Pasamos a algo muy importante que ocurre hoy día para todos los rockeros y fanáticos del Britpop. Hoy día se presenta, hoy día 5 de mayo, se presenta sí. Oasis. Así Excelente. que, cuen, mira, Oasis se presenta eh, por tercera vez hoy en nuestro país. Al parecer, esta vez existe verdaderamente. Eh, una, una onda, onda especial, especial para él, porque igual, bueno, ya se habían presentado, pero bueno, cuéntanos un poquito más, Maca, ¿qué onda? Hoy las entradas están agotadas. Bueno, sí, no, está más que claro, así que los chicos que no. que quieran comprar algo ahora ahí en Ticketmaster están todos perdidos porque se fue todo, todo, todo. Bueno, la banda de los hermanos Gallagher, Gallagher yeah. está bien. Sí. Promete, obviamente. A pesar de su conocida arrogancia, porque son medio... Sí, no sé, son medios densitos. Harto pesaditos. Pero, Así que, obviamente, yo creo que nos van a dar un show pero espectacular, que viene con Exacto. todo. Exacto. Oye, y debo recordar que eh, una banda, o sea, no es de la región, pero es conocida en la región Primavera de Praga. Ya. Eh, van a ser los... ¿Cómo se llaman? Los, los teloneros. Los teloneros eh. de Oasis. Eh, bueno, después de una campaña que realizaron por Facebook, en donde juntaron cerca de 1.700 firmas. Sí, la productora los contactó y cerraron el pacto. Eh, bueno, puedes conocer a, eh, Primavera, eh, a Primavera de Praga a través de su MySpace. Como todo el mundo sabe, MySpace creo que, creo que es www.myspace.com, Primavera de Praga. Y bueno, eh, Maga, cuéntanos... Eh, ¿Cuánto salían en las entradas ah, y esas cosas? Ah, ya, mira. Te cuento saber... que el lugar del show va a ser en el Movistar Arena. Ah, ya. Y los precios de las entradas son entre 14.400 pesos hasta 50.000 pesos. O sea, eran bastante, bastante razonables, sí. O sea, comparado con, otra, con conciertos de, no sé, en bueno, y no Bueno, no está ni barato ni caro. Claro, así que, bueno, ya saben, chicos. Eh, pasemos con la siguiente información: que esta es una. información que yo voy a estar ahí en ese concierto. yo estoy seguro encanta. Que, ¿En no. serio vas a ir? Sí, no, yo bueno, voy a ir porque si lo, vienen los dos juntos sería como mucho, o sea, muy barato. The Killers Cuéntame. confirma visita a Sudamérica junto a Coldplay, Coldplay. exacto el señor Brandon Flowers sí, Brandon Flowers, Brandon vocalista Flowers. de The Killers dejó en su página de Facebook el siguiente mensaje Latinoamerican people, The Killers will be performing at the end Of the year in Mexico, Peru, Chile, and Argentina, as same as Coldplay. Eso quiere decir, chico, para lo que no entiendo mucho que. Por favor, por favor. Claro, se lo traduzco. Dice para la gente de Latinoamérica, the Killers van a estar tocando en al final de este año en México, Perú, Chile y Argentina, al igual que Coldplay Esto queda aún más confirmado de que estas bandas nos van a nos van a visitar a fin de año. Ahora nos queda esper esperar que el comunicado sí. si van a tocar juntos, porque nos eso confirma? es lo que todavía no sabemos. Que si van a venir juntos, que si vienen juntos va a ser un concierto espectacular. espectacular no soy odio. un fanático de Coldplay, pero me gustan algunos temas y de Scientists, pero de Killers. Fanático número uno. Cuéntanos un poquito más, Marta. Eh... ¿Qué, qué, más, ¿Qué otras noticias nos traes? A ver, ¿qué otras noticias? Eh, The Second Coming es el nombre de la gira de Fate No More. Fate No More, excelente grupo también que eh, se va, que no tienen fecha para Latinoamérica, pero sí empezaron una gira eh, en Alemania, si no me equivoco. Está programado Europa. para este año. Sí, para y este año. Sí. El tour. Eh, dice, porque bueno, Fate, More, Fate No More estuvieron... Es separado de los escenarios un tiempo pero ¿Sí? ya están de vuelta, ayer Billy Gould, el bajista de la banda anunció el nombre que llevará el tour programado para este año a través de su Twitter Twitter para los que no saben es como un, eh, una herramienta virtual como no sé, como, como Facebook, pero es para transmitir información muchos famosos ya tienen su Twitter y eh, un saludo ahí para Lervin que está pidiendo de segundo bueno, seguimos eh, Tenemos que decir que la fecha confirmada, eh, o sea, las fechas están por confirmar lo avance su ensayo y desea visitar Brasil y Australia. Eso me quita que decir que si visitan Brasil deberían pasar por Chilito. Y ojalá así sea. Entonces hasta ahora ya hay 14 fechas para los meses de junio y agosto. Exactamente. Y la gira se llevaría a cabo con la misma formación del álbum of the year en la que forma parte Mike Bordin, Billy Gold y Roddy Ay. Roddy Bottom. Roddy Bottom y, y Mike Patton, Patton sumándose John Hudson en las guitarras Exacto. así que durante las próximas fechas nos iremos enterando de las de las la fechas fecha y, si, llega, y claro. si llegan a Brasil que ojalá, ojalá lleguen a Chile, a Chile. Eh, pasamos a la segunda noticia relacionado con el nuevo álbum que entregará Come así es Coldplay ha anunciado que a partir del próximo 15 de mayo, cuando empiezan su nueva gira por Norteamérica, regalarán en todos sus conciertos y a cada uno de los asistentes una copia de un nuevo disco en vivo llamado Left, Right, Left, Right, Left, que incluye nueve canciones registradas en distintas ciudades en lo que va del tour Viva la Vida. Yeah. A contar de esta festa también, Maquita, tenemos que decir que estará disponible en su sitio web el mismo disco para, para descarga. Seguramente ahí lo subirán a iTunes, la tienda virtual de Apple. Y según dicen, el álbum solo será ofrecido de esta manera, así que los que quieran quedarse con una copia del CD... Tendrán que asistir a sus conciertos y concierto. ojalá lo hagan cuando se presenten acá en Chile. bueno tener un, un CD. Sí, eso, que entretenía ¿sabes? que le regalen los CD Exacto. Concerto. Y bueno, me imagino que esta promo nos incluirá, como dijimos, en las fiestas por Sudamérica. Ojalá pues. Claro. Algunas canciones que estarán en este eh, CD en vivo. A ver, tenemos Glass of Water. Ya. Yeah, 42. Clocks. Strawberry Swing, The Hardest Part, Postcard From Far Away, Viva la Vida, That Will Never Conquer, Feeds You, That And All High Friends. Mirad. Oye, otra noticia que está pegando bien fuerte acerca de Coldplay es que Se le acusa de plagio. No te puedo creer. Es la segunda acusación que tiene de plagio eh, Coldplay, que la primera fue eh, hace unos meses cuando Joe Satriani afirmaba que el Viva la Vida de Coldplay yeah. estaba basado en una de sus canciones que se llama If I Could Fly. Que ahí el señor Bildoso debe saber, oye, ¿Sí? ¿será una copia o no? ¿Sí? A ver, espera, no, entendido de a ver, a que ver. Él, Lo invitamos al estudio de nuevo al señor Bildoso. Bienvenido, Ignacio. De Bienvenido, de nuevo, de nuevo, porque este es, es, un, es algo así dinámico del momento, para que sepan que estamos en vivo. Estamos en vivo. Así funciona la pena. En, en, vivo, en vivo, ahí En vivo, en vivo. la pestañita arriba dice en vivo. Tercer micrófono está habilitado, señor Bildoso. Lo que pasa es que la canción de Coldplay es prácticamente la misma historia, porque recordemos que Dream Theater. En este caso, yo Joe, Joe Satiani, Exacto. el guitarrista de Jim, Tieter, de Jim Tieter, que lo la acusó. Ellos, sus temáticas de canciones son como historias. Ya. Cada CD es como una, un libro, prácticamente. Ah, ya. Entonces, la, una de las historias, que es como una historia aislada, la tomó corte y, la, y no la copió, obviamente, textual, pero le, ah, pero el le la, dio el un mismo afirmán. significado. Bueno, déjenme contarle entonces, chicos. Gracias por su información acerca de... No, de, de nada, nada, cuando guste, cuando no Cuando necesitamos gracias. otra, te llamamos al tiro, <ríe> señor Bildoso. Ya, gracias. mirad. Bueno, eh, hay que recordar, bueno, ya tenemos la información acerca del tema de Joe Satriani, de, se dice que ahora Cat Steven, un clásico ahí de los papás que en realidad se llama, ¿cómo se llama acá? Yusuf Islam, una cuestión así, sí, así llama, Yusuf Islam, que es su verdadero nombre, eh, quien asegura que el grupo se inspiró para este tema en parte de su canción Foreigner Suite, de oh. 1973. Pobre con... Sí. Eh... Eh, bueno, se refiere... Eh, al mismo fragmento que es Satriani eh, se comenta que Coltrane robó esta melodía a Joe Satriani, pero si la escuchas es mía. Es el Fergner Suite. Eh, en hizo. cualquier caso, eh, Steven no le debe tener suficiente claro, no lo debe tener suficiente claro para, para tomar claro. acciones legales por algo será. Eh, otro tema que a mí me gusta mucho sobre el señor Eminem, maquita. Amy. Deseo, eso sí, el honor. Bueno, hace unos días se estrenaba el videoclip de We Made You, primer single del nuevo álbum Exacto, de Amy. que lo presentamos aquí en USS onda. Sí. Entonces, ahora ya se puede ver en la red el correspondiente a 3AM. Otro 3AM. Sí, bueno, pero para que los chicos sepan. <risa> bueno, este es otro de los temas que se incluirá en Relapse. el nuevo álbum de El nuevo ya yeah, para cuyo lanzamiento solo falta un par de semanas. En las imágenes de este video se presenta un Eminem como un cruel hoy, oh, como un cruel asesino rodeado de sangre. Miembros humanos, pastillas, cámaras de vigilancia, etcétera Ay, déjame no me lo decirte imagino, que. Oye. No, mira, yo vi el, vi el video y déjame decirte que es bastante fuerte. Y oh, ahí cuando dicen que están esperando al, al lanzamiento, yo también soy uno de los que está esperando el nuevo disco del señor. ¿Sabes? Eminem. Me tinca como medio polémico el video. ¿Te recuerdas el, el video de Robin Williams cuando. Ah, bueno, se, se sacó los pedazos claro. de cane, quedaban pelotas. Sí. como polémico. Supongo malo que... que tú tuviste la versión no censura Llama no. <risa> tu silencio Paso. Tu silencio Paso. nos dice todo Y nos vamos con La eh, Última noticia Musical ¿Ah? Que es acerca de los tres En Chilito, en chilito Noticias chilenas, para que después me andaban Criticando que hablaba de los gringuitos nomás <risa> Y de los europeos y no traía noticias chilenas Muy Chicos, bien pues Los tres lanzan DVD y vuelven al municipal El espectáculo... El, espe el espectáculo, disculpen. Sí. 33 Horas de Bar saldrá en formato digital en mayo. Bueno, cuando se cumple un año de la presentación de los tres en el Teatro Municipal de Santiago, al fin tendremos el registro en DVD del show 33 Horas Bar. Bueno, en este espectáculo, Álvaro Enríquez, Roberto Lindl y Ángel Parra musicalizaron en vivo una coreografía diseñada por el argentino Eduardo Hiedro. Eh, 30... Y tres horas bar eh, que mezcla danza, música y música popular en una historia ambientada en Valparaíso en los años 30. Fue uno de los éxitos de taquilla de la temporada 2008 del Municipal. Además, Maquita, su edición en formato digital se anuncio, eh, anunció su regreso en cartelera para el mes de junio. Yeah. Con en los en eh, los días 3, 4, 5 y creo que 6. Yeah. Eh, bueno, el DVD además incluye tomas de backstage, una entrevista con Álvaro Enrique y se lanzará claro, este mes completo, entonces, de eh. mayo. Bueno chicos, terminamos el primer bloque musical. Todavía queda otro que va a estar ahí el ranking auspiciado por la señorita Macarena Lanzalle. Sí, sí. Y recuerden entrar a, toda nuestra, a nuestra señal en vivo. Y nos vamos con un tema, Maquita, ayer este tema lo traje que vi que espero que hablen, espero que hablen el día jueves de esta película que vi yo ayer, eh, no, no legalmente, pero que es eh, Rápido y Furioso 4, que es película que se la recomiendo, se las recomiendo, chicos. Es muy buena y como que medio medio viciado por la canción, nos vamos con un tema del señor Yarrul, que siempre aporta temas para el soundtrack de. Eh, de las películas de Rápido Furioso y Furioso no, con Vita y la canción se llama Put It On Me Knowing you can call on your soulmate and vice versa. That's why I be the first to see Jacob and frost your wrist up. Now you're old, man. I know you're tired of being lonely. down payment So baby girl, put it, on me. put it on me. What would I be without you? Uh, I only think about you. kid yeah. I know you're tired of being lonely. lonely. So baby. La radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, volvemos al último bloque de nuestro programa y cuando son las 3, las, perdón, las 4 con 22 minutos, nos vamos con los clásicos del 2008. de los Billboard, los top 10 así que aquí la maquita nos va me va a ayudar a presentar los temitas sí, pues. así que chicos van a escuchar los temas según la página y bueno el sello billboard.com eh, acerca de los mejores temas que sonaron eh, a esto de a nivel mundial en eh, el año 2008 ¿Qué pasó nos vamos entonces con el primer tema En el puesto número 10 nos encontramos con la señorita Fergie y Big Girls Don't Cry. On your flight, bueno, ahora nos vamos con el número 9 y... con esta chica que hablamos hace un rato, Miley Cyrus, y See You Again. Y en el puesto número esto nos encontramos con el rapero T.I. y e. Whatever You Like. En último lugar tenemos a Sean Kingston con Take You There. Y en el puesto número 6 nos encontramos con los rogueros Finger Eleven y Paralyzer. Número 5 tenemos a la regia Estupenda Rihanna con Don't Stop The Music Y nos vamos con lo romántico En el puesto número 4 se encuentra La señorita Sarah Bareilles Y Love Song Tercer lugar, Timbaland, Fit One Republic y Apologize. Y en el puesto número 2 nos encontramos con Florida, Fit, T-Pain y Low. Bueno chicos, y llegamos al puesto número uno que será presentado por la señorita Macarena Latsayi. y con esto terminamos nuestro último bloque después viene nuestra despedida y Maquita, anúncianos a los Así chicos Así que chicos, el en el primerísimo primer lugar tenemos a Alicia X y No One radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este programa tan entretenido. Repetimos para los que no escucharon y para que no escuchen por las por nuestro blog El Ranking de Billboard fue el siguiente. Teníamos el puesto número 10 a Big Girls Don't Cry de Fergie, en el puesto número 9 See You Again de Miley Cyrus. Eh, en el puesto número 8, wherever You Like, de T.I. En el puesto número 7, Take You There, de Sean Kingston. En el puesto número 6, Paralyzer, de Finger Eleven. En el puesto número 5, Don't Stop The Music, de Rihanna. En el puesto número 4, Love Song, de la señorita Sara Bareilles. En el puesto número 3, Apologize, de Timbaland, con One Republic. En el puesto número 2, Low, con Florida y T-Pain. Y como escuchamos en el tema pasado... el tema número el, el puesto número uno No One de Alicia Keys bueno chicos, eh, gracias por su sintonía recuerden que estamos transmitiendo para la señal experimental de radio y televisión de la carrera de periodismo de la San Sebastián eh, www.tvperiodismo.uss.obligo.com En la pestaña señal en vivo, ahí hacen clic y nos pueden escuchar a nosotros y a todos nuestros programas hermanos en el blog ussnonda.blogspot.com Pueden escucharnos ahí todos los programas, dejar sus comentarios, si quieren pedir algo ahí Y pueden hacerse amigos de nosotros en Facebook, en, eh, ponen ahí en el buscador ussnonda y... Ahí nos pueden agregar y somos todos amigos como hermanos. Eh, chicos, eh, nos despedimos. Eh, mandar un saludo a todos los que se encuentran ahí en la sala de redacción. Un saludo a la Grace, ahí, un besito para ella, para la Cami. Y ahí, Bildoso, todos los chicos, nos vamos. Escúchanos el día jueves, donde estará el señor... ¿Quién se encuentra, Maquita? ¿Quién será...? Ah, el animador. El animador estrella y Artur futbolero Hernández. Arturo Hernández se estará transmitiendo para nosotros. Un saludo para mi papá que me escuchó este programa. Y que Un besito sea, para todos ustedes. Y que van de plata para pa sacar auspicios. Gracias. <risa> Adiós. Estás escuchando la radio experimental de la Escuela de Periodismo de la Universidad San Sebastián.